En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa La Verdad, una alternativa. Un nuevo espacio de carácter laico que comprende la denuncia de la corrupción nacional e internacional en busca de develar la verdad y apoyar a las causas justas y aquellos que las detentan un programa que va a llegar a toda la comunidad de Puente Alto con un enfoque lentamente cultural y educativo sobre los temas que a todos nos importan. Y ahora con ustedes, su amigo, Claudio. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo están, queridos auditores de esta grandiosa comuna? Estamos aquí mirando los cerros de la cordillera. Espectacular, de verdad que se ve limpio, incluso se ve bello. Es un verdadero placer estar junto a ustedes en nuestro nuevo programa, La Verdad, una alternativa. Hoy, en el Día de la Mujer, tengo el gusto de presentar a la panelista María Cecilia Bartolín, que, que nos acompaña y que será permanente. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer para mí estar con ustedes y esperamos que les gusten todas nuestras temáticas. Y queremos presentar a nuestra invitada. Eh, tenemos una invitada que la verdad que nos honra con su presencia y para partir con el programa con mucha fuerza eh, tenemos a Camila Montesinos, ella es ingeniero agrónomo de la organización Grain, latinoamericana Grain.org uh -huh. y ella es asesora de la organización ANAMURI, que es la eh, organización de mujeres rurales e indígenas. Por lo tanto tiene mucho que aportarnos y decirnos hoy día el día de la mujer y el día que se firmó en el Hotel Crown Plaza, a las 3 de la tarde, el TTP11. ¿Cómo estás Camila? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todos. Es realmente un placer estar aquí, poder conversar sobre temas que son de importancia para todos. Bueno, vamos a entrar en materia... Eh, me gustaría que le explicaras un poquitito, hacer una introducción de qué es lo que es este TPP-11, o CPTPP, que tiene como siglas nuevas, digamos. Eh, un poquitito a la gente de qué se trata. Bueno, el TPP es un tratado internacional que se acaba de firmar, se firmó hoy día en la tarde, a las 3 de la tarde, como dijo Claudio, eh, entre Chile y 10 países más, países de América y de Asia, los otros países. Se dice que es un tratado comercial, pero en realidad está hecho de tal manera que se va a convertir en una constitución extranjera, pero superior a la, a la constitución nuestra y que nos va a amarrar como país a nada más que tener que darles privilegio a las empresas y sacrificar en ese proceso todos los derechos y las aspiraciones que nosotros tenemos como una mejor educación, educación gratuita, derecho a la salud, una nueva constitución. Todo eso, digamos, pasa a hacerse imposible con este tratado. Ahora, el tratado se firmó, todavía no es realidad, es lo que quiero decir. Y estamos aquí para conversar, porque ese tratado hay que pararlo. Hay que parar, y para eso hay que presionar al Parlamento, porque el que lo aprueba finalmente es el Parlamento. Ya, vamos a tocar eh, temas eh, que, que... Porque la gente puede creer que estos tratados de libre comercio, que así los denomina uh -huh. no les llegan a ellos porque son de comercio. Uh -huh. Y en realidad... Una persona común un y corriente dice La dueña que casa dice, pero yo no comercio Entonces a mí no me toca Pero la verdad es distinta ¿Te parece si hablamos de cosas Con este volante que tenemos Que de hecho hoy día repartimos unos pocos Aquí a la salida del metro Por ejemplo en el tema de la soberanía Bueno el Todo parte justamente por decir Que esto no es un tratado de libre comercio Sino que es un tratado de protección A la inversión extranjera que invierta inviertan al país quieren tener su inversión muy protegida... ...y eso significa tener sus ganancias protegidas... Uh -huh. ...y para tener sus ganancias protegidas dicen que los gobiernos... ...el gobierno propiamente tal, el Estado chileno en general... ...el Parlamento, cualquier autoridad... ...que quiera hacer una nueva ley, un nuevo reglamento... ...impulsar un nuevo programa, impulsar una nueva política... ...tiene que durante un periodo eh, que va a variar... ...pero pues, entre dos y seis meses tiene que poner sus planes... ...en un sitio internet para que las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros puedan estudiar esas propuestas de cambio y dar su opinión. Y el gobierno, el parlamento, etcétera a su vez tiene que tomar en cuenta esa opinión para poder legislar. Es decir, quienes van a dar la opinión? Nosotros nunca hemos podido dar la opinión sobre muchas leyes que nos afectan directamente. Correcto. Pero hoy día, por obligación, el gobierno, o sea, si el tratado se hace realidad, el gobierno por obligación tendría que consultar a las empresas extranjeras. ¿Qué pasa si no tomara en cuenta esas eh, sugerencias? Si no toma en cuenta esas sugerencias, eh, lo más probable es que pase a un sistema que se llama un sistema de resolución de disputas, en que las empresas extranjeras demandan al Estado chileno y lo llevan a un tribunal privado que también está en el extranjero. Y lo pueden demandar por miles de millones de dólares, no por unos poquitos dólares, sino por miles de millones de dólares y la historia de ese tribunal que se llama CIADI por si alguien escucha hablar de él es que en, en, la, en la gran mayoría de los casos le da la razón a las empresas ¿Ya? entonces lo que ocurre en, en, en resumen es que el gobierno va a quedar amarrado de manos podríamos elegir el mejor gobierno del mundo y ese, gobierno del mundo, ese mejor gobierno del mundo no va a poder hacer lo que le interesa a los chilenos sino que lo que quieren las empresas extranjeras y con respecto a los derechos laborales a los derechos laborales. Bueno, hay toda una propaganda que ha hecho el gobierno diciendo que este es un tratado que va a respetar los derechos laborales, que incluso pone derechos laborales obligatorios, entonces que por fin se van a respetar los derechos laborales. Pero si uno va al tratado se da cuenta que es todo lo contrario, porque hay una definición súper estrecha, y yo diría casi, del, de no sé, del, de, de hace como cinco siglos atrás, cuando había todavía esclavitud, ¿De qué lo que son los derechos laborales? Ellos definen cinco derechos laborales, entre ellos dicen que el término del trabajo forzado, es decir, de la esclavitud, eh, y después el término del trabajo infantil, y, y van varias cosas. Pero en realidad lo que ocurre primero es que eh, lo que no está ahí en esos cinco, lo que no está listado como parte de esos cinco derechos, no es un derecho laboral y se puede eliminar. O sea, todo lo que hemos ganado en cuanto a vacaciones a previsión Vacación, salud salud eh, derecho a licencia médica derecho vac... al pre postnatal derecho a tener contrato correcto derecho a tener contrato porque es un uno que aquí lo toma por de, por sentado la, la, o sea, el trabajar irregularmente sin contrato pasaría a ser la norma ¿ya? eso porque tienen que de alguna manera eh, homologar las leyes que hay dentro de estos países y, y obviamente las estos grandes capitales o las transnacionales van a querer homologar aquel que tiene menos eh menos derechos menos, derecho y, menos y menos garantía Exactamente lo que, lo que hay que pensar es que los grandes capitales quieren convertir al mundo en una gran especie de bazar de mano de obra barata y desprotegida para que no se pueda organizar, para que no pueda ir a la huelga. El derecho a huelga es otro derecho que deja de existir, sí. se pierde el derecho a huelga. Entonces ellos lo que están haciendo es decir, ya, todos vamos a tener leyes súper parecidas. Y uno podría decir, ya, entonces copiemos las mejores leyes. ¿Cuál es la mejor ley de tal cosa? Copiémosla en todas partes. No, es la inversa. ¿Cuál es la ley que le va que le dé mejores garantías a, a la inversión extranjera? Esas son las leyes que se van a copiar. ¿Y qué necesita la inversión extranjera? Malos sueldos, desprotección, ojalá que la gente no tenga vacaciones, ojalá claro. que no haya que pagar nada. Entonces, todas esas leyes que hoy día en realidad son pocas aquí en Chile, pero algo es algo, ¿no es cierto? El incendiario, o sea, no solamente no progresaríamos, sino que retrocederíamos en forma horrorosa con los derechos laborales impresionante uh -huh. y con el tema de la vida campesina semillas, semillas. Bueno, lo otro es que eh, hay en el tratado se nos obligaría a adoptar otro convenio internacional que se llama UPOV 91 que privatiza las semillas en Chile ya hay semillas privadas no es que las semillas no haya, no haya, ya se logró meter un, una ley de privatización de semillas pero es una ley que en la práctica no afecta al campesinado porque el campesinado puede seguir produciendo sus propias semillas si se aprueba el TPP tendría que pasar una ley en que el derecho que han tenido las campesinas y los campesinos desde que hay agricultura, no en los últimos siglos, que desde que hay agricultura la agricultura existe porque los campesinos y las campesinas han podido producir su semilla cuidarla, mejorarla, intercambiarla, regalarla, venderla, de todo Eso queda todo eso prohibido, si se aprueba esa ley. Uh -huh. Y por lo tanto la gente va a perder su semilla, va a tener que depender de comprarle semilla a las grandes empresas. Uh -huh. eh, los empresarios nos han dicho mucho, dicen, ¿y ustedes que se preocupan si los campesinos ir campo, sacar semillas de, los, de las parcelas campesinas, Correcto. llevarla a, su, a sus campos de experimentación, emparejarla un poquito y después registrarla Patrisa. como si fuera de ellos? y ahí podrían volver al campo y decirle su semilla, esa semilla que usted tiene ahí se parece a la mía, así que usted ahora no la puede cultivar, porque la, la propiedad dice que está sobre lo que uno lleva a patent, a registrar, a privatizar, y sobre todo lo que se parece. Entonces yo voy, saqué semilla del campo, la privaticé y después vuelvo al campo y al que me dio la semilla le digo, su semilla se parece a la mía. Entonces ahora es mía, así que ya no la puede seguir cultivando. Así funciona. Pero también debemos no olvidar que la gente puede ir a la cárcel por esto o sea no es nomás que le van a quitar la semilla la gente tiene que serpa callado puede ir a la cárcel mm. lo pueden allanar por sospecha nosotros estamos no es cierto complicados por el porque te pueden pedir el carnet por sospecha mm. que te pueden allanar por sospecha <coughs> y te pueden confiscar el cultivo la maquinaria los tractores las herramientas todo Entonces es un, realmente una, una declaración de guerra... ...contra la agricultura campesina... ...y la agricultura de los pueblos indígenas. Qué atroz. Eso me parece absolutamente atroz. Es una amenaza muy, muy, muy muy fea. Eh, sí, y ahí que... Yo, ...yo quisiera hacer un alcance... ...de que cuando Monsanto... ...que es Monsanto Bayer ahora... Uh -huh. ...que o sea, se compró Bayer, me parece Monsanto... Eh, ingresó a la India, también le prometieron todo esto a los agricultores y años después una enorme cantidad de suicidios porque los agricultores perdieron todo y no tenían cómo eh, sustentar el hecho de tener que comprar todos los años semillas porque no podían guardar semillas para volver a plantarlas. Pero hoy los suicidios de campesinos ya es una realidad mundial. O sea, hoy día tú escuchas de suicidios en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Colombia. ya o sea, en realidad el campesinado el capitalismo a nivel mundial los está presionando de tal manera porque para el capitalismo el campo es lo último donde donde tienen que agarrar. No habían agarrado tanto de ahí, ahora sí quieren llegar ahí. Y la gente se está suicidando en muchas partes eso es una realidad mundial en este momento mm. sí. gente que se está suicidando porque no los dejan vivir mm. eh. bueno, vamos a ir a una pausa no se vayan, volvemos con este interesante tema soy que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que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 comprar al viento tú no puedes comprar al sol.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 era al bajo el sol en fuga soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha no es artificial porque la uno de mi tierra es natural de vuelta queridos auditores, aquí estamos conversando y un interesante tema que es el famoso TPP la gente pregunta ¿qué diferencia hay entre el TTP y el TPP? son lo mismo, una, una es la sigla en inglés y otra la sigla en español, y ahora estamos hablando particularmente hoy se firmó el TTP11 que es el TTP original sin Estados Unidos Y aquí estamos con Camila Montesinos con quien estamos hablando este interesante tema para que usted esté alerta y hay muchas cosas que usted puede investigar no nos, no le pedimos que nos crea, pero sí que nos escuche e investigue por sí misma sobre lo que estamos hablando bueno, vamos a seguir conversando eh, en qué nos afecta a, a nosotros, la gente común Eh, este tratado que, que más que tratado en realidad es, Son cambio de reglas Cambio un poco de todo ¿Qué pasa con el tema de La fotocopia Los libros Que se bajan de internet Eso pasa a ser un crimen O sea No se podrá fotocopiar más Ni siquiera para estudiar Eso pasa a ser un crimen a diferencia de lo que pasa hoy día, hoy días eso está prohibido solamente si tiene un fin comercial. O sea, si yo fotocopio, fotocopio un libro para venderlo, eso es un delito. Pero si yo fotocopio para leerlo yo y estudiar yo, como estudia el 90% de los sí. chilenos, ¿no es cierto? Que nadie tiene plata para comprar los libros originales, eso pasa a ser un delito. ¿Ya? Y también si yo quiero bajar una película para verla en mi casa o quiero bajar una música para escucharla en mi aparato, todo eso pasa a ser un delito y se pena además con penas de cárcel. No es que le vayan a pasar una multa uno, le vayan a quitar el libro y la música, con penas de cárcel. Y no solamente va preso la persona que saque la fotocopia. O sea, si yo voy a una fotocopiadora y si saco una pido una, sacar una fotocopia, voy presa yo, va presa la persona que tiene la fotocopiadora Pero va presa también la persona, cualquier persona que haya inducido al delito. O sea, si yo soy un no sé, un estudiante secundario, ya y tengo que ir a fotocopiar una guía para estudiar para mañana, si mi madre me pasa la plata, mi madre también puede ir a la cárcel porque me indujo al delito, me dijo, "Tienes que estudiar, anda a sacar fotocopia" y me pasó la plata. O sea, cosas que necesitamos hacer cotidianamente pasan a ser un delito y puedo terminar con gente en la cárcel. De seguro que no todos a ir a la cárcel por sacar fotocopias, sería imposible, tendríamos a todos Chile preso, uh -huh. pero sí va a servir, por ejemplo, para reprimir a los estudiantes, reprimir a los dirigentes sí, estudiantiles, a eso, mira, ese esperemos que saque una fotocopia y con eso lo tiramos a la cárcel aunque no haya hecho nada Ahora, el derecho a fotocopiar, eh, sea, foto, si nosotros no quieren que fotocopiemos, debieran todos los padres tener sueldos decentes, para, poder comprar, para poder comprar el libro o la educación debiera ser gratuita para que todos tengamos acceso al los libros pero ni la educación gratuita ni los mejores sueldos serían posibles con nuestro tratado tampoco porque las empresas tienen que tener las condiciones más baratas posibles tenemos que seguir siendo mano de obra barata y sumisa entonces no nos dejan salida por ningún lado si esto se hace realidad, por eso hay que pararlo claro, y bueno y hay que considerar también las bibliotecas ahí también hay fotocopiadoras no. Bueno, de hecho, para... exactamente, y de hecho las bibliotecas hoy día en la ley de propiedad intelectual están tienen una excepción explícita de que no se puede sancionar a las bibliotecas si ellas permiten que se saque fotocopia, eso se acaba, o sea que las bibliotecas van a tener que hacer de policía con la gente que vaya para que los estudiantes, por ejemplo, no saquen fotocopia y sigan estudiando en sus casas sobre todo en este país, que los libros son ¿Cárece? una barbaridad de caros, claro. ¿Por qué, porque porque es impagable, una persona que tiene dos o tres alumnos eh, en enseñanza media o tiene uno en la universidad y dos en enseñanza media, ¿cómo paga? No si, si no tiene, ¿cómo? Claro. Si, si, digamos, todo el mundo estudia con fotocopia ¿Sí? Bueno, eso pasa a ser un delito Sigamos Eh... Se habla también de que este tratado prohíbe que el Estado proteja las empresas estatales. Exactamente. Y además por empresas estatales no estamos hablando de las clásicas, por ejemplo en Chile una empresa estatal es Codelco, uh -huh. ¿ya? Pero también podría pasar a ser el servicio de salud porque o un hospital dentro de un servicio de salud puede pasar a ser considerado una empresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, le dice que no los puede proteger, no les puede dar un trato preferencial. Supongamos que Chile tiene que hacer una gran inversión en tendidos de cables que son de cobre, entonces dice, fantástico, le compramos a, a Codelco, mm. que Codelco a mano nos da precio más barato, etcétera, etc. Eso está prohibido. Ya queda prohibido. Si es Chile quiere comprar cobre, tiene que llamar a una licitación internacional. Y si resulta que por alguna razón ya eh, No sé, hay una empresa canadiense Que ofrezca el cobre Supuestamente en mejores condiciones Tiene que comprarle a la empresa canadiense y no a Codelco ¿Ya? Chile tampoco puede apoyar a Codelco Por ejemplo, para que tenga mejores negocios En el extranjero, cuando se exporta cobre Etcétera, etcétera Y, y esto es importante porque resulta que El presupuesto nacional, buena parte del gasto social En Chile sí. depende de Codelco Y así Correcto. como está, lo más probable Es que se acabe con O sea, si se aprueba el, el TPP lo más probable es que se acabe con Codelco, o que Codelco termine totalmente privatizado o controlado por capitales privados. Y eso corre también con la empresa nacional de petróleo, o sea, con cualquier empresa que tenga una participación eh, nacional. Entonces quieren acabar, en el fondo ese es el objetivo, acabar con las empresas estatales para apoderarse de ese negocio. Ajá. Y las empresas transnacionales aquí, una de las cosas que más les interesa es el cobre, porque Chile tiene la, de las mayores está entre los países con mayores reservas de cobre Correcto. entonces quieren apoderarse de eso y para eso hay que hacer a Codelco o a cualquier otra empresa estatal a un lado mm. ¿No? ahora vamos a hablar de temas eh, que son actuales y que hay una gran movilización y que hay organizaciones que están luchando por devolver el agua a su estatuto que tenía antes que era un bien público hoy mm. en la constitución no es así Uh -huh. El agua no es un bien público Está en el artículo 19, inciso 24 No es un bien público uh -huh. Es un bien que se puede comerciar Firmándose este tratado ¿Podríamos volver otra vez a que el agua sea un bien público? Porque es una necesidad para la vida No solamente nuestra, sino que del campo, de los animales Definitivamente eh. no, no podríamos ¿Por ¿Por qué? Porque un principio fundamental de este tratado es que no hay ningún límite, ninguna condición ni nada que pueda perjudicar a la inversión extranjera. O sea, pueden comprar cualquier cosa. Normalmente, por ejemplo, antiguamente, eso ya cambió, lamentablemente, en Chile toda la zona fronteriza que, no podía estar en manos extranjeras. Ya, sí. ya hoy día sí, hay buena parte que está en manos de, minas, sí. de, mine, de, sea, de empresas mineras extranjeras. Eh, no podían concentrar la propiedad de la tierra. O sea, había una serie de limitantes en la propiedad extranjera. Todas esas limitantes a la propiedad extranjera se eliminan. ¿Por qué? Porque a, los extranjeros, a la inversión extranjera hay que tratarla igual como si fueran ciudadanos chilenos. Primera cosa. Segundo, no puede haber ningún límite en la concentración. Si hay una empresa que tiene la capacidad de apoderarse de todo el agua de Chile, bueno, eh, ¿cómo se llama? De hecho, las empresas, ¿no es cierto?, Eh, Eléctricas más o menos hacen eso Pero si Exacto. se pudieran apoderar de todo el agua en Chile Si tienen los medios, lo puede hacer No hay ningún límite en la concentración de la propiedad Pero lo otro que Digamos que nos bloquea absolutamente todo Es que hay una garantía A la propiedad Y a la ganancia O sea, si la una empresa dice Yo voy a ganar tanto en esto Y no gana, el Estado Tiene que garantizarle que va a ganar Eso que calculó ¿Ya? Y por lo tanto, una de las cosas que no se puede hacer, no se puede expropiar. se puede Y se podría hacer solamente si se paga lo que las empresas pidan por esa expropiación. O sea, no es expropiación, habría que comprarlo de vuelta. Imagínate, el agua se le regaló a las empresas y era para poder nacionalizarla nuevamente, hacerla pública nuevamente, tendríamos que comprarla. Y para comprarla, tendríamos que pagar lo que en ese momento se considere el precio de mercado adecuado pero además pagarle todas las ganancias que ellos dicen que no van a tener. O sea, en términos económicos se hace imposible. Claro, porque eso queda a, a, a sujeto a, a, a la, la, la arbitrariedad de, de, de lo que yo diga yo quiero ganar 100.000. O sea 100.000 millones. Pues, ¿Por qué? Porque yo puedo imaginar hartas exacto. cosas. De hecho, hay una serie de estudios que prueban que prueban así con casos concretos que las empresas hoy día con este tipo de tratados lo que están haciendo es pidiendo un, un permiso de inversión que ellos saben que no va a funcionar, para después poder reclamar una indemnización por las ganancias que no tuvieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que estamos hablando nosotros, pensemos, el agua está en manos extranjeras, no se va a poder, eh, digamos, volver a, a, a, a su estado público, un bien de servicio, no es cierto, que tenga una función social. Correcto. Segundo, la educación. Buena parte de la educación hoy día está en manos extranjeras, sobre todo la universitaria. Entonces, una reforma educacional que nos asegure y garantice una educación gratuita, quedaría absolutamente bloqueada. ¿Ya? ¿Sí? Eh, la salud. La salud. Hoy día buena parte de los... ¿No es cierto? Se están privatizando los eh, los hospitales. Se, les, se dice, se está concesionando. ¿Qué, qué pero, privatizar? Exacto. Uh -huh. Pero los, las, las compañías privadas se están metiendo también las empresas extranjeras. Sería imposible volverlos al, al, al, a, a lo público. las La previsión, las ISAPRES... Perdón, no las ISAPRES, las AFPES. Las AFPES hoy día están prácticamente todas en manos extranjeras. Entonces, una reforma como la que pide ¿no es cierto? la gran mayoría de terminar con las fp sería imposible de acuerdo a este, este tratado. Tema. O, si el país decidiera lo vamos a hacer igual, quedaríamos endeudados para siempre. Porque la deuda sería tan grande que no habría como pagar. Y uno dice, bueno, pero no paguemos. Resulta que cada cosa que sale de Chile, por ejemplo, se exporta la fruta, lo, estas empresas lo podrían embargar. Del momento que sale un cargamento de fruta al extranjero, un cargamento de pobre, un cargamento de... O sea, cualquier exportación que salga de Chile, si nosotros no... Si hiciéramos esto, está el tratado, decidimos, ¿no es cierto?, expropiar para ponerlo al servicio público, sí. entonces nos bloquearían económicamente y nos envergarían todas las exportaciones. O sea, económicamente se hace inviable. Entonces, si queremos tener todas estas transformaciones que nosotros decimos, el TPP hay que pararlo. Y de eso tenemos que hablar, porque el TPP hay que pararlo y es posible. Nosotros estamos muy alarmados por el TPP, pero creemos que es muy posible pararlo con el TPP. ¿Cómo? Porque la gente en este minuto debe estar escuchando y decir ¡Ay! se me viene el mundo encima y ya no tengo nada que hacer. ¿Cómo podemos parar el este eh, la, la ratificación de este tratado o sea, está, firmado, está firmado Pero lo tiene que ratificar el Congreso en pleno Exacto ¿Cómo lo podemos cómo, podemos? ¿Cómo cada persona en su casa puede ayudar a parar este tratado? Bueno, lo primero que... Digamos, son muchas cosas las que tenemos que hacer Pero se puede, ¿ya? Lo primero yo creo que nos informemos Si escucharon esto, que lo cuenten Que le digan a la gente que busque información en Internet Hay un sitio web que supongo que después lo daremos, sí, ¿no sí, cierto, sí. donde está mucha de esta información, que todo el mundo se informe porque una un mecanismo básico que usaron para que la gente no se, no supiera nada es que se negoció en secreto. Ese secreto hay que destruirlo, hay que informar, informar, informar. Segundo, eh, lo que nosotros estamos pidiéndole a la gente es que le escriba a los parlamentarios uno entra, aquí le vamos a pedir ayuda a los, a los muchachos y muchachas jóvenes que se metan en internet, en internet, sí. en el sitio del Senado y en el sitio de la Cámara de Diputados, están las direcciones de todos los parlamentarios y que le escriban por correo, se dediquen a escribir todos los días señor sí. parlamentario, señora parlamentaria, tanto, tanto queremos que el tpp se rechace, basta con que digan eso queremos que el TPPS mandar pero miles y miles y miles ojalá millones de correos Nosotros hoy ya lo hicimos una vez con una ley de semillas que trataron de pasar para privatizar las semillas así de esa manera terrible y lo paramos haciendo todas estas cosas y los parlamentarios decían no sigan mandando cartas porque nos bloquearon los servidores de tanta hay... de tanto correo que llegaba Hay dijimos, que bloquearlos. Claro, entonces dijimos fantástico, vamos a seguir mandando y les bloqueamos los servidores. Eso hay que lograr ahora. manden nada más que diga señor parlamentario, señora parlamentaria, no queremos el TPP, rechazamos el TPP. Bueno, pero además, eh, eh, ojalá que en los colegios se organicen charlas de esto, de hecho, si, digamos, a través de este programa se puede eh, invitar sí, sí, a gente, sí, sí. etcétera y que vayamos a los colegios, que vayamos a los sindicatos, que vayamos a las organizaciones, a las juntas de vecinos, si quieren hacer un, una reunión en las plazas donde podamos conversar de esto, para que todo el mundo se informe y todo el mundo haga esto, eh, eso tenemos que hacer. Y bueno, sin lugar a dudas que en este proceso alguna vez hemos de que llamar una marcha para que la gente salga a la calle, o por lo menos una reunión en la calle, a lo mejor no una marcha, pero hacer juntar miles de personas en la calle y que digan no al TPP. Correcto. Y creemos que los parlamentarios, bueno, lo, hay parlamentarios que ya están en contra. Eso, eso, es, eso muy es muy bueno. Claro, ya y no una cantidad chica. Hay, debe haber entre 20, 30 diputados, por ejemplo, que están en contra y han dicho que van a votar en contra. Al resto hay que presionarlo hasta convencerlo de todos los partidos, eso también quisiera decir porque esto es de interés nacional o sea, no es solamente de un sector esto afecta al país entero y todos los parlamentarios debieron escucharlo pausa. Bueno, vamos a ir a otra pausa volvemos enseguida no se vaya de que estamos eh, eh, con ustedes en el último bloque de este interesantísimo tema que estamos hablando en este programa, la verdad, una alternativa. Digámosle, eh, ¿dónde pueden visitar la información? Primero, ¿sitios ahí? Bueno, tenemos sitios para que ustedes puedan visitar y, y eh adquirir mayor información, también hay ahí un libro en la página www.chilemejorsintlc.cl Ahí eh, van a encontrar mucha más información de la que le hemos dado ahora. Hay un libro también que se llama Implicancias del Acuerdo Transpacífico, que también lo pueden bajar y repartir y reenviar a quienes ustedes quieran. Y tenemos también páginas que Eh, www.bilaterals.org www.grain.org www.biodiversidala.org www.anamuri.cl Ahí en Anamuri también hay un librito que se llama ¿Qué es el TPP y por qué es tan importante impedir que se apruebe? Este también lo pueden bajar, reenviar a todo el que quiera. La idea es que mientras más lo reenvíen, la gente pueda conocer de qué se trata este tratado. También, eh... perdón, si, si alguien quiere en algún momento determinado tener más información o que le mandemos información, pueden escribirnos al correo verdad una verdadunaalternativa.com puntocom verdad una alternativa gmail.com sí aquí quiero tocar eh, un, un poquitito de lo que estábamos hablando el tema de las demandas hoy sabemos que el estado chileno está siendo demandado por alsacia una de las eh, empresas que entrega el servicio de transporte que aclaremos es caro y es malo Y está demandando a Chile por 330 millones de dólares por el cambio que se hizo en el gobierno de Piñera, si no estoy mal, eh, el cambio de los contratos uh -huh. que se hizo y que cambió los porcentajes de ganancia que iban a tener o, o algo parecido. Y además está demandando a Chile por 15 millones de dólares precisamente por lo que eh, ellos no están ganando. Bueno, ese es un, eh, uno de los casos, de los muchos casos que podría haber Chile ya perdió un caso parecido con las carreteras uh -huh. Como ustedes ven, con la cantidad de, ¿cómo se llama? de, de, auto, de Las autopistas, ¿no es cierto? Con la cantidad de peajes que se paga, ganan plata pero a manos llena Correcto Pero no ganaron lo que hicieron y también lo demandaron por más de 300 millones de dólares Si lo tuvieron que pagar ¿Ya? Porque ellos habían calculado que iban a ganar más, no lo ganaron Y tuvieron que apostar eso Y en el caso de Alsace es lo mismo, o sea, los cambios de contrato son el mínimo que se pueda pedir para que ese servicio que es tan malo y degradante, porque realmente sí. un servicio degradante, correcto ¿no cierto sea mínimamente mejorado y las empresas dicen no, porque si se mejora vamos a perder dinero y por lo tanto como el Estado insistió en que había que mejorarlo, un mínimo, entonces se demanda y probablemente esa demanda se va a perder Y esa plata sale del, del presupuesto público. Eso significa menos plata para salud, menos plata para para escuelas, menos plata para todo lo que necesitamos los chilenos. Y pueden hay demandas por miles de millones de dólares. O sea, esta es una demanda chiquitita, en realidad, para lo que podría ser. Y estamos ¿no? hablando de 330 millones no, de dólares, exacto. que no es menor. No es menor, ¿no? es mucho dinero, pero en comparación a lo que podrían demandar, es pequeñita porque como digo, hay demanda por miles de millones de dólares bueno, valdría la pena perdón eh, puntualizar a nuestro a nuestro público eh, que estamos hablando de megacorporaciones o sea, cuando hablamos de empresas son las megacorporaciones transnacionales que son no son las empresas de acá no, son nada. las empresas que son eh, multinacionales, que son inmensas gigantescas y que están por sobre los gobiernos de todos los países o sea, que estamos dice... hablando de empresas como Nestlé no es claro. cierto que, que se apropió de buena parte de, la, de, de los productos alimenticios aquí de chile estamos hablando de empresas como la for estamos claro. hablando de grandes grandes empresas mineras Correcto. las empresas chilenas digamos buena parte va a desaparecer justamente porque es una competencia que van a tener de empresas que van a tener muchos privilegios frente a las empresas chilenas y, y sin, y sin, y interesante que hayas dicho eso porque la microempresa va a ser la, va, la pequeña empresa va a desaparecer claro, va de y si tu piensas que la mayoría de, de la mano de obra eh, es contratada por la pequeña y mediana empresa exacto, podemos exacto. pensar de que va a haber mucha cesantía a, absolutamente ¿Cierto? y no solamente eso sino que dentro del incluso de las explicaciones políticas que se hace del tratado se pone a la, a, la, a la pequeña y mediana empresa como maquileras ¿qué significa eso? significa que ya no van a trabajar la, la pequeña y mediana empresa no va a trabajar de manera independiente sino que va a trabajar para entregarle pedazos de productos a las grandes empresas entonces van a empezar a desaparecer, las van a empezar a ahorrar ahora un, antes un paréntesis antes de de, no no no se no se desanime porque esto se puede se puede parar como hemos dicho acá y, y hay muestras concretas de que se ha parado, por ejemplo, hay un tratado análogo en Europa que se llama TTIP, que es de las mismas características de este, que el público europeo, bien documentado, bien informado, lo encontró horroroso y lo paró, así de simple y no existe. Se paró. Hicieron Entonces, grandes movilizaciones. Y solo es que, que hacer lo mismo. Uh -huh. Informarnos, informarnos y movilizarnos de la forma en que nosotros les comentamos acá. Y así lo no podemos parar. ¿Sabes qué? que Hay otra forma, se me había olvidado. ¿Puedo decirla ahora? Sí, por supuesto. Que son las semanas distritales. En las semanas distritales los parlamentarios tienen que estar en sus lugar, en los lugares donde fueron elegidos. Hay que averiguar dónde están sus oficinas y ir a hablar con ellos. Inundarles las oficinas y decirle no queremos TPP, que la gente vaya y les diga, les diga, no los de sean seamos tenemos que ser como pulga, no dejar tranquilos en ningún momento. Y eso funciona, nosotros ya vimos que funciona. Esa información ¿no? está en la Cámara de Diputados y el Senado en la, en la página. Exacto, hay que meterse ahí. En la página. Ah, claro. Y como ya. digo, ahí los jóvenes tienen un papel importante para que todos aprendamos a conocer esa información y podamos tener acceso a los parlamentarios. Correcto. ¿no? Bueno, ahora les vamos a decir que los colegios, a ¿ah? los chicos que quieran o las personas juntas de vecinos que quieran Que alguno de nosotros, Camila o cualquier otra persona que trabaja en la plataforma Vaya a darles una charla, en la, en la fecha ahí eh, nos pondremos de acuerdo Yo les voy a dar el teléfono de Camila que ellos que ella nos autorizó Es el 991-333-6555 9, 9 1 3 3 3 6 -5 -5. ...les voy a dar mi teléfono también... ...María Cecilia Bartolín... ...que es el 9 50 -9 4 5 6 9 9 50 9 4 5 6 9 ...o el correo que lo vamos a repetir al final... ...para que ustedes nos soliciten... Eh, ...una reunión, una charla con las personas que sean, si son 5 si son 10, si son 2 a nosotros nos importa mucho que ustedes se enteren de qué es este tratado y que efectivamente no es un tratado de comercio porque nosotros no estamos en contra de un tratado o, o de un comercio justo y libre, estamos en contra de este, de, este, de estos mega acuerdos que en realidad son cambios de reglas más que nada ¿qué como dice muy bien, una especie de de supraconstitucción que está por sobre la Constitución nuestra. Exacto. Y eso es lo grave. Y además, tratado de libre comercio nosotros tenemos con, con todo todos los países. países. Entonces, Exacto. ¿cuál es la necesidad? Exacto. Y además, eh, la palabra libre comercio le sirve de máscara, porque la gente se siente ajena al libre comercio. Así es. Entonces, nadie se mete cuando hablan de tratadores de comercio ah no, no me toca a mí mm. es de exportadores, de, de importadores, de empresarios sí. entonces ahí es donde donde está el peligro y el engaño exactamente ahora una consulta las personas deben haber escuchado también que la presidenta uh -huh. recién mandó un cambio a la constitución ahora, días antes de salir entonces, y podría eh, la gente decir, ah pero si mandaron a cambiar la constitución o sea, ya no hay problema. bueno ¿Qué tan real la, la es eso? La verdad que es una especie de... Yo la verdad no lo entiendo. Primero es como... Es, que es absolutamente contradictorio hacer un cambio a la constitución y después amarrarnos a una constitución extranjera. ¿Qué es lo que va a pasar? Supongamos que el cambio constitucional pasa. Yo la verdad que no he tenido tiempo para estudiarlo, no sé en qué consiste. Supongamos que es bueno. ya Pero supongamos que sí. después pasa el TPP. Si no logramos parar el TPP... Si cualquier cambio bueno, lo pueden echar para atrás. Y lo segundo, que queda pero escrito en piedra, y por lo tanto no podemos hacer más arreglos, tenemos que conformarnos con lo que diga este proyecto. Y yo creo que no podemos, a, a, digamos, eh, eh, amarrar nuestro futuro de esa manera. Queremos muchos cambios que de seguro no están en este cambio constitucional que hoy día se propone. No, porque aclaremos que es de la época de la dictadura, y todos los gobiernos posteriores a esos todos, todos, Ninguno de ellos hizo cambios de verdad, de verdad que son que radicales, necesitan. cambios que se necesitan. Nunca los hicieron. Ningún gobierno, uh -huh. y aquí no estoy colocándome del lado de nadie, ningún uh -huh. gobierno lo hizo. Uh -huh. pues, pero como digo, suponiendo que es bueno, suponiendo que este cambio ahora que están proponiendo uh -huh. sea bueno, como yo no he podido estudiarlo todavía, si se aprueba el TPP lo van a, van a empezar a borrar eso, lo que se escribió en el cambio constitucional, uh -huh. después van a empezar a borrarlo porque van a hacer cambios que van a afectar las ganancias de las transnacionales ¿ya? y el tratado se firmó antes del cambio constitucional y eso es lo que corta ah, correcto, ah, sí, claro porque no, se mandó el proyecto pero no está a mí me suena como que, como que el gobierno está empecinado en cumplir una serie de cosas que se había comprometido a hacer está haciendo este, este cambio de la y también que también está siendo un tema de culpa peuco. Todas más la ley de género que también la lo de, de, de la, género, la, la, la la puró. Las cosas como a presión, ¿no? es es ¿eh? Esa impresión de Es es esa impresión sí. Sí, eh. claro, lo, lo cumplió entre comillas, diría. Claro. Pero después Pero van a después borrar ya. con el código. Correcto. Claro, porque aquí corre primero la firma del tratado, uh -huh. y si se aprueba después es posterior, por lo o sea, tanto el tratado prevalece, prevalece, prevalece y, la firma. Y aunque no prevalezca en el sentido del tiempo, va a prevalecer porque esto tiene de, tiene un carácter superior, y así lo dice el tratado también. Incluso llegan un punto, llegan a decir, de alguna forma, que es superior a los tratados de derechos humanos entonces o sea, sumamente peligroso es que o sea, hay, hay, ahí hay cuenta, un tema eso sí que, eso sí que es delicado lo uh -huh. que acabas de decir me parece de la mayor gravedad es que es, es, que es así que este este tratado y cómo se negoció porque fue en privado secreto, a, absoluto. secreto absoluto de hecho hasta este minuto no está el, el, el texto uh -huh. de este tratado y resulta de que Chile tiene por ejemplo eh, firmado el convenio 169 que habla de la consulta a los pueblos originarios Aquí no hubo consulta a los pueblos originarios Y esto los afecta directamente Con respecto al tema de las semillas, por ejemplo Y no solamente eso, sino que mira Cuando se aprobó el, el 169 El Estado chileno dice Pero la interpretación del tratado es nuestra Nosotros vamos a interpretar Como se ajuste a nuestra legislación A nuestra idiosincrasia, a nuestra mirada Este tratado no, no tiene eso el TPP no se acepta y el gobierno no puede decir, ah, pero lo interpretamos nosotros. No, la interpretación aquí está súper clara en lo que dice el texto. ya O sea, el TPP no puede ser interpretado en el fondo, tiene que ser aplicado tal cual. A diferencia a diferencia del 169. Pero hay otra cosa, hay un artículo que está perdido por ahí, ya no me acuerdo qué número es, pero lo puedo mostrar algún si alguien quiere verlo. Eh, que dice que si hay dos tratados que haya firmado Chile y que haya firmado otros países que entran en conflicto esos dos tratados tiene que decidirse caso a caso cuál es el tratado que prevalece entonces tú dices, ah, bueno, pero podemos entonces a lo mejor hacer que prevalezca el 169 no, porque dice, cualquiera sea la decisión se puede llevar al sistema de resolución de eh, controversia. de controversia. Es decir, cualquiera sea la decisión que se tome en relación a cuál es el tratado que, que predomina, se le puede demandar al país si una empresa se siente pasada a llevar, por decirlo así. Es decir, en otras palabras, las empresas siempre van a ganar incluso sobre el 169, sobre, digamos, mm. cualquier, por ejemplo, contra los tratados ambientales los tratados sí. basilea, todos esos tratados son sumamente sí. importantes Va a este y además el hecho de que eh, el estado no tiene la facultad de demandar no, a una a empresa que no está cumpliendo por ejemplo con los tratados, con, con los convenios ambientales o con la protección al... al el único al... que tiene poderes de demanda son eh, las empresas y yo voy a decir otra cosa, a lo mejor podemos reservarlo para otra conversación o en otro lugar pero, eh, Yo, por lo que he leído, por he estudiado del tratado, diría que la pretensión es que usted incluso por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tengo, digamos, una serie de razones para pensar así, pero sería largo. Ya no tenemos tiempo acá para explicarlo, pero si les interesa, podemos conversar otro día. De por supuesto que te vamos a invitar. Uh -huh. vamos. vamos a ir una pausa, volvemos enseguida, no se vayan. Mentira, no, no. La verdad y te chao para Bueno, estamos de vuelta, amigos. Eh, el tiempo ya se agotó. Esperamos les haya gustado. Camila, te damos la palabra que te puedas despedir. Un placer estar aquí, el tiempo se está volando, espero que haya sido mismo para las y los auditores Ojalá Estamos, Estoy dispuesta a venir cuando quieran conversar sí, y seguir con todo esto Así que ojalá y la idea es informar, informar, informal y movilizarnos a para este tratado Bueno, yo les voy a repetir las páginas www.chilemejorsintlc.cl www.bilaterals.org ww.grain g n y www.anaamamu.cl los teléfonos que le di de Camila montesinos es 991 3 3 3 6655 99 1 3 3 el teléfono mío, María Cecilia Bartolín, 950-984569, 950-984569. En estas páginas pueden encontrar mucha información, libros que se han sacado acerca del TPP, qué es lo que es, cómo funciona, para que ustedes lo bajen y se lo envíen y reenvíen a toda la gente que quieran. Si quieren más información, escríbanos al correo y les vamos a dar eh, las charlas que necesiten. Nos juntamos para conversar acerca de este tema que nos parece muy importante que cada uno de nosotros, los ciudadanos chilenos, y aquí en Puente Alto, sepamos de qué se trata y qué es lo que el Estado está firmando a nombre de cada uno de nosotros antes de despedirme, me gustaría subrayar una cosa que es muy importante eh, que los auditores lo tengan claro, que se trata de no de un tratado de libre comercio sino que un no cambien las reglas del juego, en los estatutos o en una especie de supraconstitución que va a estar por sobre la constitución y las leyes nacionales y que lo que da cuenta ¿cómo, cómo podrá ser esto? porque nosotros hemos escuchado eso en distintas charlas la gente dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿cómo se permite una cosa así? Ahí ahí tú te das cuenta, ahí nos damos cuenta del tremendo poder que hay de estas megacorporaciones que imponen a los gobiernos, a los parlamentarios firmar algo sin conocerlo, sin tener la posibilidad de cambiar una sola coma y absolutamente en secreto. O sea, los parlamentarios se transforman en una especie de buzón y si los gobiernos tienen que servir a estas instituciones gigantesca, mega corporaciones que pueden desestabilizar cualquier país. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos a enfrente. Pero sin embargo, a pesar de todo, se puede parar. Porque le se ha parado. Sí. Pusimos recién el ejemplo de Europa, que un tratado análogo, que es el TTIP, se paró, justamente con la información y con la movilización. Le repito, el correo por si alguien quiere escribir alguna cosa, verdad, una alternativa @gmail.com. Repito, verdad, una alternativa @gmail.com. Eh, me aprovecho de despedir yo porque ya estamos en la hora y muchas gracias por eh, ha sido un verdadero placer estar con y junto a ustedes. Y esperamos contar con ustedes nuevamente el próximo lunes a jueves, este mismo. Jueves, jueves. El próximo jueves, perdón. Disculpame. El próximo jueves. Hasta pronto. Hablando de la programación de Radio Puente Alto.